That's right esta vez fui ves que es hermoso a ver faltan tanto <risa> no me gusta el pavo. Bla, la, la, la, la. No, no, no, no, no. Es un pavo. Bla, la, la, la, la. Sí, pero no tiene tacos. Mm. Es un pavo. Bla, la, la, la, la, la. No, ¿Esto le pasa por no tener tacos? Pavo. Bla, la, la, la, la.